Bueno, bueno, te decía,、eh, ¿están en Aeroparque todavía? Estamos h a c i e n d o camino al, al aeropuerto de Comodoro. Tenemos... Al aeropuerto, vuelo,、ah, al aeropuerto el... de Comodoro, todavía no salieron de Comodoro Rivadavia. No, no, estamos siendo para... El vuelo está una cuarenta. Una cuarenta, y después tienen combinación a qué hora para, para corriente su resistencia. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Bueno, hay algunas demoras porque hay un, un problema de mal tiempo en todas las zonas del noroeste argentino y, y bueno, entonces eso hace que, que haya demora. Creo que San Lorenzo también estaba l a d o en, en Aeroparque todavía y no, no pudo salir. Bueno, Bolsa, contaros un poquito cómo. ¿Cómo está Gimnasia? ¿Cómo llega Gimnasia a este, a este Super 4 que lo tiene a Gimnasia de Comodoro como el campeón defensor? En otras circunstancias completamente distinto a la del campeonato pasado, pero solo el campeón defensor. Sí, bueno, llegamos, llegamos bien, con el ánimo arriba después de la, la, la clasificación agónica que tuvimos.、Eh, bueno, con una cara nueva, como el hoy Vargas. Que hizo sus primeros entrenamientos el día 2 y 3. Así que, bueno,、eh, con la expectativa propia de jugar un torneo corto e ir por el primer partido. Está muy bien, está muy bien. ¿Y, y, ¿Y qué diferencias a priori podés hacer de aquel equipo a este equipo en cuanto a las expectativas que tenían en cuanto al torneo que finalmente ganaron la temporada pasada? n o Y bueno. Eh, el equipo es、eh, bastante distinto.、Eh, su, primero en su conformación, segundo en el tiempo de trabajo,、eh, la f i s o n o m í a、eh, la, la forma de juego. La verdad que hay, hay muchas diferencias.、Eh, pero bueno, este equipo ganó la clasificación、eh, y bueno, vamos a tener que ir a. Eh, yo siempre no me pongo como siempre me pongo objetivos cortos. El, el objetivo no es pensar en el juego final, sino en el primer partido. En, en claro, claro, sobre todo. Poder, sí, después accede a una final, pero todos l r n e o s de un partido. Exactamente, que es nada más ni nada menos que contra el primero de la Conferencia Norte, el equipo local y el de mejor récord de, de la Conferencia Norte, ¿no? Sí, bueno, un equipo. Eh, muy, buen, muy, muy bien conformado con todas las líneas bien ocupadas con jugadores q u están e pasando un momento、eh, en sus carreras extraordinario s、eh, así que bueno、eh, también jugando en, en, en su casa para nosotros va a s e r un partido durísimo、eh, claro. pero bueno por contrapartida nosotros no estamos con la presión del resultado inmediato como lo tienen ellos Y bueno, también confiando en la planificación、eh, estratégica para tratar de sacarle lo mejor que tiene San Martín y potenciar nuestras virtudes. Claro. Claro.、Eh, Gonzalo, ¿y cómo, cómo lo viste en estos primeros entrenamientos a, a Loy Vargas? ¿Qué crees que te pueda dar el, el dominicano?、Eh, ¿Y cómo está físicamente? ¿Cómo llegó él? La verdad que no vino,、no、vino en su mejor forma.、Eh, según el profe Álvarez,、eh, va a tener para quince días aproximadamente, pero barra t r e semanas s para ponerse óptimo la condición física. Cuestión que lo va a tener que t o m a n de o d a poco, sin duda.、Eh, pero bueno, un deporte、eh, grande, eh, muy talentoso.、Eh, Con muchos recursos, con la pelota a la mano, entendedor del juego,、eh, un poco lento los traslados, pero bueno, con, con sapiencia para jugar, que era un poco lo que más me interesaba. Esperemos que se adapte a nuestra liga, que no, no es sencillo,、eh, más que nada para un jugador centroamericano,、eh, la liga nuestra es complicada,、eh, no, solo, no solo en los partidos, sino en el día a día, ¿no? tema del doble turno, el trabajo de gimnasio,、eh, poco les cuesta. Pero bueno, vino con ganas, me dijo que él se quiere poner bien y, y triunfar en nuestra liga. Así que con la expectativa alta en esta pista. Está bien, y esto, según vos, si bien ponéis n、no、u e a hora, por esto que nos contabas recién, que te había dicho o manifestado el profe Claudio Álvarez, es que les va a dar a ustedes un salto de calidad, sobre todo en el ataque, ¿no? Y bueno, y le... le remarqué n e s a preocupación en los rebotes, cosa que tuvimos una falencia muy marcada、eh, todo el 2016. Así que bueno, por eso sería bueno que él se ponga en su mejor versión como para que nos le pueda dar en los dos lados de la cancha, no, no, no solo adelante. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué, qué viste ya o qué hablaste con los jugadores de, del primer partido de San Martín? ¿Qué te preocupa de San Martín?、Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a plantear el juego? Sí, nosotros tenemos que hacer un juego、eh, con un nivel de error bastante bajo, porque si nuestro nivel de error es alto, vamos a sufrir mucho la carrera.、Eh, San Martín, preocupa constantemente. Tiene una mitad de cancha rapidísima con, con García y Aguirre.、Eh, después es un equipo muy balanceado, tiene todos los puestos cubiertos para penetraciones, para tiros y para juego interior. Así que、eh, podemos tener que dar como para poder、eh, sellar alguna, alguna posición que nosotros querramos cerrar. Así que un poco planificamos el juego en eso, o ¿no? n en tratar de... De, de sacarle dos o tres cosas que nos preocupan mucho de ellos, y bueno, por contrapartida, es como la f a r s a d a corta, algo le vamos a tener que, que brindar, tratando que eso que le brindemos no nos lastime demasiado. Bueno, lo que、eh, estamos hablando con Gonzalo García, técnico de Gimnasia, Gimnasia de Comodoro es el campeón defensor del torneo Super 4, que le permitió a Gimnasia participar de la temporada de la Liga Sudamericana. Este torneo vuelve a otorgar. Premios en cuanto a, a dinero y también en cuanto a la clasificación directa a la Liga Sudamericana, y en el horario de las 22.30, televisado por la pantalla de Space Sports, Gimnasia va a enfrentar al equipo local a San Martín de Corrientes.、Eh, Gonzalo, le llegó justo el, el, el poder levantar un poco el nivel de juego después de esa serie de, de derrotas en forma consecutiva que habían tenido. como para poder ganarle a un equipo muy difícil como Bahía Básquet y de esta manera clasificarse para esta, para esta edición del Super 4. ¿Crees que van a poder seguir, con, con, van a poder mantener esa levantada que experimentaron frente a Bahía? Y esa es nuestra ambición,、eh, nosotros tratar de, de reencontrarnos con el, con el juego, principalmente,、eh, Ser un poco más sólidos en defensa de lo que lo venimos siendo.、Eh, bueno, con el correr de los partidos, tratar de echarnos lo mejor posible para, para tener、eh, la, el mejor cruce de playoffs posible. Eso en cuanto a la liga. Y bueno, en cuanto al Super 4, ya te dije, es un, es un solo partido. Que、eh, entregar el máximo de, de concentración, el máximo de, de entrega física. Eh, como te dije,、eh, es una noche para poder acceder a la final. El、eh, mejor es t é seguramente, q e va a s a l a r el partido. ¿Te preocupa enfrentar al equipo local o a esta altura los cuatro equipos es, es igual? Repetite, r Fabi, que no te escuches bien. Te decía, g o n z a l o si te preocupa enfrentar al equipo local o te da cualquiera lo mismo a esta altura y teniendo los cuatro mejores de la primera fase. no no no para mí son los tres equipos que, te, que están más nosotros、eh, son de altísima jerarquía、eh, si nos hubiese tocado estudiante de concordia、eh, quizás no tenga la la ventaja de jugar en casa pero、eh, son equipos que están pasando un momento extraordinario con jugadores、eh, de alta jerarquía con muy buenos entrenadores y cualquier de、eh, después al rival、eh, hubiese sido complicadísimo. Es una cancha que, que a Hernán la ginestra esa de San Martín le cae muy bien porque ahí con Estudiantes de Concordia, equipo que todavía dirigió hoy en el TNA, este, bueno, le ganaron la final, le ganaron durante la temporada y después le ganaron la final a, a San Martín de Corriente, ¿no? independientemente que sean otros equipos. Sí, la verdad que Hernán, por suerte, pudo encontrar un, un club con continuidad, era lo que necesitaba él. Eh, un club donde、eh, puedan seguir su línea、eh, y bueno la verdad que con presupuesto bastante desacostado、eh, muchas veces dando ventaja en alguna ficha realmente viene haciendo un trabajo no el de este año porque ya lo viene haciendo hace varias temporadas、eh, claro. creo que este año se, se le está anotando todo el trabajo que viene haciendo durante años Eh, y bueno, la verdad que me alegro mucho por él y espero que, que la rompa en la zona norte, s a l g o si se, se cruza con nosotros, nada más. Claro, eh, eh, vos crees que la rompa en la zona norte, pero cuando juega s contra l o s t e d e s s e c o e r a n siempre. Totalmente, totalmente. Ahí ya la a mitad s de, de más de 30 años queda al a l de o q u d de a lado. Y se nota, y se nota que tiene una gran amistad. ¿Cómo ya? Te dejamos que ya está por este, embarcar, así que nada, lo mejor para ustedes es que tengan un buen viaje. Capaz que nos cruzamos en Aeroparque,、eh, más o menos ahora vamos a estar por ahí nosotros también para, para emprender el viaje. A... Nosotros vamos a Resistencia este, y, y después ahí a Corriente, s así que lo mejor para ustedes y, y nos vamos a estar viendo en Corriente, s Dios mediante. g r a c i a gracias, gracias. Abrazo enorme.